Y queríamos convocar a Walter Heringer que es el dueño de los cines de acá de Santa Rosa, porque es un lugar donde va a haber aglomeración de personas en algún momento y queremos saber qué medidas están tomando y sobre todo si no se suspenden la, este, la, las películas aquí en Santa Rosa. Walter, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Eh, con, después del mensaje del gobernador de ayer en donde decretó la alerta eh, por el virus, nosotros... Uh -huh. este, Eh, tenemos una especie de protocolo respecto a lo que es alerta, que es muy diferente a lo que es la crisis, digamos. En caso de alerta uno toma medidas de prevención que tienen mucho que ver con el tema de la sanitización de las salas y este, un, un este, repunte, una mejora en, en todo lo que es la limpieza de las áreas donde circula la gente. Eh, Ojalá tuviéramos aglomeración alguna vez, como vos decir. las salas de cine no tienen aglomeración de gente, eh, en general cuando se habla de, de masivo o de aglomeración se habla de más de mil personas o más de 500, cosa que no sucede en los cines. Eh, de todas maneras, nosotros tomamos las medidas respecto a la alerta, Y también a lo que nos comunicó el Ministerio de Salud de la provincia respecto a cómo comunicar el tema del lavado de manos y todo lo que tenemos que tener a la vista y a mano de la gente para que pueda tenerlo. Hay en, en todos los accesos de los cines y en los baños hay jabón, alcohol en gel. Y también la instrucción del Ministerio para saber cómo hacer ese lavado de manos. Y este, eso es lo que tenemos hoy. Como, como estas medidas son día a día... Hoy, por ejemplo, se está reuniendo también una federación a la que pertenecemos nosotros, de exhibidores del país, para ver qué medidas se van tomando eh, respecto a los cines. En algunos lugares ya se tomó una medida parecida a lo que sucedió con la gripe A, que fue el tema de limitar al 50% la capacidad de los cines y vender nada más que eh, fila por medio. Para la separación. Exactamente. Eso se hizo en la gripe A, en el viejo cine de Don Bosco, nos tocó justo vacaciones de invierno, así que se hizo esa medida de profilaxis. Este, eso todavía no salió, eh, esa disposición no salió todavía acá, eh, pero nosotros estamos atentos a todo lo que sale, es decir, siempre, eh, salvo abordando el tema de la, la salud de la población, estamos atentos a eso. Mientras tanto han sucedido otras cosas, como por ejemplo el corrimiento de algunos estrenos que teníamos previstos, eh, así que este, eso también estamos eh, eh, viendo a ver cómo se va a resolver, porque... Eh, hoy se va a decidir a ver cómo van a actuar los cines del país. ¿Y alguna recomendación respecto al personal que atiende a las personas que llegan aquí? Claro, el personal tienen, eh, tienen también una serie de reglamentaciones que impuso incluso el, el Ministerio de Salud que tiene que ver con el tema de la gente que atiende a otra gente, así que tienen este, un, un protocolo interno de lavado de manos en forma permanente, no solamente con alcohol en gel, sino también el, el lavado que tienen que hacerse cada, cada momento determinado. Y además se eh, eh, cambiaron todos los ritmos que tienen que ver, antes nosotros teníamos una limpieza entre funciones y ahora es eh, previa, durante y después para, para este, incrementar ese, ese, esa profilaxis. Y para el desprevenido, la desprevenida también va a haber una, un video en pantalla. Claro, exactamente, va a haber una, una, una instrucción en pantalla de que no se olvide de, de pasar por el baño o de utilizar el alcohol en gel a la salida. Los, tienen Todos a manos, en, en los ingresos y en las salidas. El que no va al baño no necesita eh, eh, pa, digo pasar por el baño para sanitizar sus manos. Eh, lo dijiste así como al pasar, eh, quizás los cines necesitan una aglomeración. Esto tiene que ver quizás con la poca gente que está viniendo. ¿Están pasando por eso o están intentando recuperarse de estos últimos años? Lo que pasa es que, que sí, normalmente, no, salvo con algunos títulos en especial, la gente no, no no viene mucho al cine, hemos pasado por un periodo de tiempo en el que la gente ha tenido otro tipo de prioridades y el esparcimiento ha quedado de lado, entonces los cines empezamos levemente a recuperar eso, todavía no lo hemos logrado, pero este, yo me refería por ahí, hubo otras épocas muy lindas ...que hemos pasado en donde había así mucha cantidad de gente que, que venía a los cines. Eh, lentamente se va a ir recuperando esto. Ahora justamente con esto va, va a significar un, un, un gran problema... Y una, ...y una gran crisis económica para todos los cines. Eh, nosotros manejamos mucho personal en la ciudad también... ...entonces eh, tenemos ese riesgo de fondo. Y, y la aglomeración es algo que sueña uno, por supuesto esas grandes colas que teníamos recuerdan en el, en el en el don Bosco que daba vuelta a la iglesia este, ya eso ya por ahora no es tiempo. parte de la historia del cine en la Pampa y nada más Bien. Walter muchas gracias gracias a ustedes